Buen día, Mónica, ¿cómo estás? Karina y Camila te saludan. ¿Qué tal, chicas? Buenos días, buenos días a toda la audiencia.、Oh, Disculpen si hay, un, si hay un poquito de ruido ambiente porque estoy en la calle, no estoy en v i e t m a m estoy en b a b i l o c h e a s í que... pero no quería dejar de hablar con ustedes. No, por、mm. favor, no hay problema. Bueno, una fecha n o donde se conmemora esto y, y tener n o la, la, la toma de conciencia justamente en contra de, del abuso y el maltrato en la vejez. Bien, vos sabés que、eh, el abuso y el maltrato en la vejez tiene. Un abanico grande, muy grande de formas de ocurrir, este, algunas muy extremas, ¿eh? que a veces redundan en maltrato físico o abuso físico, maltrato económico, que son las más frecuentes, pero me parece que una de las cosas primeras que nosotros tenemos que empezar a considerar en, en relación con esta población es el modo en el que la pensamos, cómo la c o n c e d i m o s、uh -huh. Porque muchas veces. La forma en la que nosotros pensamos e los sujetos hace, nos, nos condiciona en el conjunto de prácticas que luego, como sociedad, vamos a llevar a cabo. Yo creo que, y, y en esto hay que decir, la provincia de Río Negro ha sido una de las primeras. Estamos dando pasos importantes para entender que, así como hay niñes diferentes, hay vejeces diferentes también.、Uh -huh. Antes acostumbrábamos a pensar. Que con la sola、eh, cuestión del número de documento y l a e d a d teníamos una orientación así bien clara de lo que estaba pasando con esas personas. Y el, pers el pensamiento de la interseccionalidad que aplicamos, por ejemplo, en los problemas de género, también es importante e tener en cuenta cuando nos, vamos a, a, a, nos ponemos a pensar en las condiciones, la calidad, la forma de vida que le corresponde a la población mayor. es Frecuente, y esto pasa en los medios de comunicación, que al referirse a esta población digan los viejitos, los abuelitos,、claro. digamos un montón de formas que por ahí pretenden ser cariñosas, pero que impliquen un estigma a priori.、Claro. Es decir, colocar a esas personas en un nicho muy estrecho que los deja reducidos y muchas veces no permite ver ni la riqueza de la etapa de la vida que están transitando. Ni los peligros que enfrentan en función de esa diversidad de situaciones que los encuentran en ese momento etario, sí, pero que viene de antes y sigue para después.、Claro. ¿sí? Es Y es que considerar la situación de abuso y maltrato muchas veces tiene que ver con la forma en que la sociedad en su conjunto, el Estado, los distintos poderes del Estado, Piensan en estos sujetos y perciben y aplican y respetan los derechos y obligaciones que les c o r r e s p o n d e en esa plenitud que es propia de su condición. ¿Sí? Es decir, que yo diría que desde cómo los pensamos arranca el problema de cómo los tratamos. Claro,、pues、de, digamos, dejar de ponerlos en ese rol ¿no? muy de. De fragilidad、sí. o vulnerabilidad, ¿no? Que los termi bueno, nos termina、claro. también, digamos, violentando de algún modo. Exactamente. Y además, hay una. A, con, con frecuencia, y en e s t o j u e g a e l mercado también, no nos vamos a engañar, este, pensamos a las personas mayores todas como enfermas. Limitadas、claro. enfermas.、Eh, Mónica,、La、también verdad, esto de, de infantilizarlo, ¿no? Esto de que a veces vemos.、Totalmente. cuando、eh, cuidadoras, cuidadores o, o personas que. Hola,、oh, vie... eh, eh, como que lo infantilizan. Abuelito, abuelito, abuelito a ver que correte un poquito, a ver que te voy a retar, porque si no, es como que.、Eh... Bueno, vos, vos fíjate cómo las, las, las, las malas formas de la m o r las podríamos llamar, a veces avanzan negativamente sobre las personas.、Claro. Este, nosotros, este, como, como organismo proteccional, estamos al corriente de lo que pasa no solo. Con las personas individuales, sino también en los lugares donde estas personas se atendían. Por ejemplo, las residencias de personas mayores. Y había de tiempo a una práctica muy frecuente que ocurría a la hora del baño. ¿Cómo era la hora del baño? Personas autoválidas y personas que no hacían cola frente a los baños para que las personas Los s u p e r a d o r e s y las enfermeras los bañaran, y muchos de ellos no necesitaban ser bañados, se podían bañar solo. s claro. claro, esa ¿cómo? vulneración de la intimidad y de la dignidad no ocurría porque esas personas este, los tenían en menos. Ellos pensaban que los, que los querían y los trataban bien haciendo esto. Claro, y si no, se、si, si, si、generaba, digamos, se terminaba、sí. generando el efecto contrario. ¿no? Eh... Bueno, entonces muchas veces lo que pasa, por eso creo que es importante. ¿Cómo los pensamos? Si los pensamos como, como sujetos plenos de derechos d e y como personas que tienen en sus propios términos una vida por delante, opiniones respecto de la vida que quieren, quieren llevar a cabo, para la que seguramente necesitarán apoyo, como todos necesitamos apoyo. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero digo, muchas veces, muchas veces, y los casos de abuso económico terminan siendo tales por esto. Muchas veces se supone que la persona mayor está necesariamente enferma, necesariamente tiene anubilado su juicio y hay que decidir por eso.、Claro. Entonces, un avance grande en materia de prevención de abuso o de atropello contra las poblaciones mayores sería entender que son tan diversas como otras poblaciones, que tienen una voluntad que debe ser respetada y ayudada para que se cumpla. Este, y de, sacarlo de ese lugar de pasividad en el que los solemos colocar. Por supuesto, a las poblaciones mayores las atraviesan una diversidad de situaciones. Y, y no es lo mismo, digamos, el proceso de envejecimiento de una persona que ha, que ha tenido una condición、eh, social este, más acomodada que una persona que envejeció en una situación de. Eh, de de, de, de estrechezo de necesidad, una vulnerabilidad objetiva por recursos, por ejemplo. Claro. Entonces, las políticas en materia de personas mayores, como en general, más que igualitarias, deberían ser equitativas. El pensamiento que nos orienta a pensar que no hay una sola forma de vejez debería conducir al desarrollo de políticas y prácticas equitativas, es decir, estar atentos a lo que cada uno necesita. Y no a una cláusula general que muchas veces termina ocurriendo, opacando la discusión sobre el asunto. Mónica, quería consultarte, l i n k e a n d o esto que mencionabas respecto ¿no? de bueno, políticas de Estado, ¿no? en ese sentido, y quería consultarte respecto puntualmente aquí en el caso de v i e t m a los centros de día para adultos mayores que, que funcionaban aquí. ¿Qué, ¿En qué estado está eso? Mirá, ¿Qué, ¿Qué se sabe? De hecho, hay centros de día. Nosotros trabajamos. A ver, como se trata de una problemática compleja,、sí. la verdad es que nadie trabaja solo.、Uh -huh. no, se, no se puede trabajar solo. Ninguna dependencia, de, de, ningún nivel del Estado lo puede hacer solo y n i n g u n agente lo puede hacer por sí mismo. De manera que nosotros trabajamos en red. Si vamos a preguntar por, por los centros de día que la provincia tenía en la localidad y que, y que luego del periodo de pandemia no se reabrieron, Lo que yo te tendría que decir es que esos recursos fueron reasignados y nosotros estamos trabajando estrechamente con el municipio. Y además, el equipo técnico local, como el equipo técnico provincial, continúa con el abordaje de los casos y el acompañamiento, ya te digo, es a través del municipio, a través de nuestros equipos técnicos y programas específicos. Por ejemplo, el municipio tiene un programa nuevo que es el LASUM b a s i x Lo que hace es apuntalar a las organizaciones que trabajan con personas mayores desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista socio-recreativo, pero también de inclusión. Claro. Claro, Mónica, porque hay abuelos que en eso lo que hablábamos recién, ¿no? lo de la vulnerabilidad. Abuelos no, abuelos no ¿eh? Abuelos、ah, no.、Pablo. Perdón. Bueno, es verdad, ¿sí? e l lenguaje hace también sí, a la、claro. conversación, ni hablar, ni hablar. Es verdad. Eh, bueno, hay personas mayores. Perdón, no quise ser agresiva, pero estábamos hablando de eso justo. Sí, no, no, no, perdón, perdón.、Eh, estaba pensando esto de la vulnerabilidad, quizás, ¿no? De económica.、Eh, sabemos que cuidar、eh, a las personas mayores、eh, no es fácil. Que hay, hay cuidadoras que también tienen que ver con esto del, del trabajo、eh, que, un poco remunerado. Entonces,、eh, terminan atendiendo a personas,、eh, personas que por ahí quizás no tengan demasiada experiencia con una paga que no es la que, la que corresponde. Bien, mira, el tema de cuidadores, ese es un campo amplísimo. Y... Y lo que yo hago es invitarlas a que un día hablemos concretamente del campo del cuidado, que es un campo que se ha abierto con muchísima claridad después de la pandemia. ¿Cómo es el tema de los, cómo es el tema de los cuidadores? El tema de los cuidadores, hasta hace, hace algún tiempo atrás, y de hecho en, en alguna medida todavía sigue funcionando, uno se formaba cuidador a través de un curso que, daba,、eh, que daban los municipios a instancia s de la nación. Un curso de trescientos o c horas. ¿sí? e n t a h Con ese curso de trescientos o c horas, e n t a h vos accedías a tu matrícula que te p e r m i t í a trabajar. Los la o s c u i d d o remuneración s la r e del cuidador está regida por el Ministerio de Trabajo de la Nación、eh, y es un ítem dentro de,、eh, de la categoría de auxiliares domésticos. ¿sí? Eso es lo que establece la remuneración. Y, y las personas que、eh, no, no han tenido sueldo, las personas que no llegan a cuidar, porque sabemos que.、Eh... Nosotros cubrimos servicios de cuidadores.、Uh -huh. Un porcentaje. El, el Ministerio de Desarrollo, en aquellos casos、uh -huh. en donde está justificado que la persona necesita una figura de apoyo, cual sería el caso de un cuidador, este, pero, pero te quiero decir, no.、Eh, Es, es la determinación de cuándo esa persona necesita una figura de apoyo es compleja porque、claro. implica cuestiones que tienen que ver con su desempeño psicosocial, pero también con su salud y una cantidad de cosas. Sí, además entonces, los trámites burocráticos para ir al, al PAMI, A hacer cola, ir a buscar los remedios, o sea, no, no es fácil y, y hay personas que ni siquiera tienen familia, entonces se termina en el abandono total, en una casa donde quizás en algún momento fue de una familia, pero en este momento está totalmente abandonado, abandonada,、eh, y a veces, por ejemplo, el PAMI da un 30% de, de, del pago para las personas、eh, que cuidan.、Sí. Pero, este, pero bueno, es toda esta, una situación ver, de acompañamiento. No、ciclo. solamente tiene que ver con el acompañamiento a nivel salud, a nivel、eh, contención no, emocional, sino、uh -huh. también lo burocrático, las pastillas, los remedios, que lo tome horario. O sea, si, y si no hay una figura de, de, de otra persona que lo acompañe, que la acompañe,、eh, es difícil. O sea que, Que es sumamente、sí. necesaria esta tarea que ustedes están haciendo porque hay、eh, realmente sí, ya, mucho, digo, mucha gente tarea, vulnerable. Estamos en la tarea de profesionalizar a los cuidadores. Porque yo coincido con vos en que la tarea del cuidado durante mucho tiempo ha estado feminizada y por feminizada ha estado mal paga. ¿Sí? Ah. No solo los cuidadores formales, las personas que cuidan al interior de la familia. A dónde están esa misma dificultad. El Ministerio tuvo la iniciativa y de hecho se está cursando en este momento la, tecnic la Tecnicatura Superior en Cuidado Polivalente. ¿A qué apostamos? Es una carrera técnica, es, es, es educación superior, digamos. ¿A qué apostamos? Por un lado, la profesionalización, para que el cuidador tenga mejores herramientas a la hora de atender situaciones que tienen una complejidad creciente. El cuidador en la provincia no solo cuida a personas mayores. Cuida también personas con discapacidad, personas, acompaña a personas externas de salud mental, cuida niños. ¿sí? Entonces, la formación de 380 horas parecía corta, insuficiente para eso. t Ya digo, le toca intervenir en situaciones que son cada vez más complejas, con riesgo incluso de su propia salud. Por lo tanto, la creación de la carrera de técnico superior de empleados polivalentes va por el camino de darles mejores herramientas. Para cuidarse y cuidar adecuadamente a las personas con las que tienen que trabajar. Pero también la profesionalización va por el camino de que obtengan unas mejores condiciones salariales que les permitan a ellos mismos ser trabajadores que desempeñan su función en mejores condiciones económicas y sociales. Bien. Me, me, no sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Sabemos? Está la、ah, agrupación Cuido también trabajando mucho en eso. Exactamente. Bueno, nosotros estamos con un proceso de capacitación permanente. Los cuidadores, para renovar su matrícula, hacen una capacitación que incluye todos estos aspectos, q les enseña a cuidarse ellos mismos y a cuidar a las personas. Y por otra parte, digamos, esta formación, tenemos dos c o r t e s todavía detrás. Muchos compañeros cuidadores están haciendo su formación en este momento y estamos de camino. Creo que. La sociedad se debe a una discusión en cuanto a la configuración de este、eh, campo de cuidado como un campo de necesidad, pero también de oportunidad para el crecimiento laboral. Claro, muy claro. Mónica, gracias por, por estos minutos y bueno, por aclarar también el, el panorama respecto de cómo está ¿no? este, este presente y, por supuesto, todo lo que queda por hacer y, y, y pensar, no, no solo en、eh, el ámbito de políticas públicas, sino también como sociedad en definitiva. Claro, a mí me gusta pensar que estamos de camino. Bien. Que no, que no nos tenemos que distraer, que estamos de camino. Muy bien. Muy ¿Eh? bien. Muchas y bien. m u gracias por este rato. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Si no o quieran, volvemos a conversar. Adiós. Bueno, muchas gracias, abrazo grande. Mónica Larrañaga, secretaria de Protección Integral del Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro, hoy 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia, el abuso y maltrato en la vejez. Por supuesto que se abre、eh, un abanico enorme, ¿no? Digo, a partir de, de esta temática, pero、sí. está bueno tratarlo y tenerlo en, en agenda, ¿no? Porque en definitiva también a partir de ahí se pueden pensar. No solo lo que e l l a decía, políticas públicas, por supuesto el, el, el Estado tiene que tener allí un rol activo, sino también como sociedad y cómo encaramos ¿no? esta, sí, esta temática. Esto, esto también no solamente por este día, hoy.